La ovación final no es lo que interesa, sino el silencio en el centro de la canción. Que se coman todo lo que le estoy dando sin protestar. ¿Qué hago con que me den una ovación y estén hablando toda la noche cuando estoy tocando? Porque lo que agradezco siempre es el silencio en el intermedio, después de los primeros ocho compases, puesto que voy a tocar a un lugar donde la gente no va predispuesta a mí, sino a beber y a divertirse.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 Un ramo de espinas, flores, la dejé en la entrada Te presento a mis parceros, Siente siéntete halagada Al fin de cuentas quedan pocos como nosotros Será normal ser la flecha, el corazón y el roto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 especiales, y así se acaba esta polémica. Te pareces a mí porque no terminas siendo lo que tanto critica.